Cuarto Hadáis. El musulmán es el hermano del musulmán, que no lo opera ni lo saluda, y quien necesita a su hermano, Dios estaba en su necesidad.